Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mercedes Corta, pero todo el mundo me dice Mechi. Mi misión, ver qué es lo que sucede dentro de las numerosas marchas que tratan de sacar a Mauricio del poder. Vamos, acompáñenme para ver el trasfondo de todo este movimiento aquí, en mi sección Dentro de la Mar en Coche. Mechi Corta Bueno, como el caudal de información siempre avanza y nosotros queremos estar a la vanguardia de todo lo que es la novedad, la noticia, lo importante de todos estos momentos, fuimos en una especie de misión especial a este barrio muy, muy, muy extraño y pobre del conurbano, que se llama Caseros. Sí, sí, Caseros. Ahí donde vive un montón de gente muy, muy, muy extraña que seguramente tiene prácticas un banda o algo por el estilo. Aquí estamos presenciando una especie de manifestación de estas que pululan ahora y que son una especie de práctica nueva de la juventud. Vamos a ver qué es lo que opina toda esta gente con intenciones golpistas. Eh, Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo estás, Mercedes? Ah, mira, mirá quién es. El mismo hippie de siempre. Escúchame, ¿qué estás haciendo vos acá en este lugar tan raro? Bueno, eh, estamos tratando de apoyar todas las luchas populares que se están dando Y resultan en el barrio Caseros hay una serie de temas bastante graves Debido a un montón de cuestiones Cuestiones que seguramente tendrán que ver con el alto consumo de drogas de, de los habitantes de este lugar No, no precisamente Bueno, entonces tiene que ver seguro con que el 80% de las personas vive de algún plan Son todos choriplaneros que son transportados hacia capital federal en las manifestaciones En micros que seguramente pagarán con impuestos que deberían ser reconducidas ese cosas más nobles como por ejemplo esos puestitos tan simpáticos para reciclar comida o por ustedes como esas. No, no precisamente, el tema es bastante serio, acá hay una especie de vaciamiento en todo lo que tenga que ver con la instancia política, ya que luego de muchos años en el poder de Hugo Marcurto, bueno, digo Valenzuela, la verdad es que no está haciendo un buen trabajo y entonces venimos de más de 20 años de una especie de, de tiranía del barón de Coroano y ahora pasamos a Alguien que no sabe muy bien qué hacer con todo esto. Ay Diego, me cae re simpático No era periodista de TN Me gustaba porque te conté un montón de detalles de la historia Que son, son cosas que no te cuentan en la escuela Lo importante, la verdad Es siempre conocer qué es lo que realmente sucedió Como por ejemplo en los años de la última dictadura ¿Vos te referís a A la masacre Entre el 76 y el 83. No, me refiero a algo mucho peor, la dictadura del kirchnerismo, en donde por ejemplo no sabíamos cuáles eran los precios reales de las cosas. Ahora, bueno, sabemos por lo menos que, qué sé yo, una latita de atún está. 40 pesos 40 Y es algo un poco caro, ¿no? 40 pesos por una lata de atún. Bueno, caro. Caro para vos que vivís de un plan y seguramente estarás con una especie de hipismo al palo, haciendo macramé y tratando de venderlo en lugares como Villa Angostura, o yendo de viaje hacia países tan remotos como Colombia, en donde seguramente, además de vender tus artesanías sin sentido, comprarías droga. Comprarías droga todos los días y te drogarías fumaría cigarrillos de cocaína. Señora, la cocaína no se fuma. ¿Y vos cómo sabés, eh? ¿Cómo sabés? Lo sabés porque consumís. Porque estás diciendo una cosa muy seria. Sabes qué? Vos decís que digo una cosa muy seria y creo que es la razón fundamental por la cual estás todo el tiempo manifestándote. Porque tenés energía a partir de la cantidad de droga que consumís. La verdad que es una vergüenza. Un muy mal ejemplo para un montón de jóvenes que están ahí afuera preguntándose qué hacer acerca de su vida. Vos deberías ser una persona más responsable porque sos el mayor, querido. Sos el mayor. Bueno, le voy a pedir que se modere. No me modero nada, porque con gente como vos todos sabemos que Hay una red enorme de narcotráfico, lo dijo Anita Carrió, y seguramente está metido Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Fernández y Fernández, los dos personajes de la serie de Tintín. Bueno, señora, la verdad es que está diciendo cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿por qué no bajas un poco el tono? Bájelo usted, señora. Listo, ya está. Me cansé de todo este maltrato. Empecé a agarrarte un poco los huevitos, porque ahí va, ¿eh? Y esta patada va de cada voz. ¡Hasta la llamo la gran Maulia. Muy bien, listo Hemos reducido otra vez a este violento Que todo el tiempo quiere golpearnos Y censurar nuestra libertad de prensa La verdad que es una cosa muy terrible Y toda esta gente debería irse a vivir a Venezuela Donde seguramente la pasaría muy bien Porque ahí, mis queridos y nunca me ¡Hay una dictadura! Es como esta gente que quiere bajar a Temer Son todos golpistas Todos golpistas que no entienden los caminos verdaderos de la institución Los caminos auténticos de la democracia digo vamos rápido a la tribu. Le mando un saludo muy grande, muy grande a todos. La verdad que es una radio muy rara. Y es un muy buen ejemplo para saber todo lo que no hay que hacer en la vida. Besito, chao.